Lo tenemos en niña y lo queremos saludar y de paso preguntar、eh, cómo ha sido esta reunión que tuvo ayer en Rosario. Así que lo saludamos, Marcos Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá lo saluda a Walter y Sofía en Radio Encuentro. Buen día. Hola, Walter y Sofía. ¿Cómo e s t á n Un placer estar nuevamente acá en la radio. Todo muy bien por acá. Bueno, ¿ya, ya volvió o e s t á volviendo? No, estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo ahora,、eh, pasadito el mediodía. Bien, bueno, lo vimos en las imágenes. Sabíamos la semana pasada, en ocasión del contacto que tuvo con nosotros con la prensa, que llevaba como un objetivo un poco exponer y ver si podía lograr algún tipo de contacto. Fue el ministro del Interior. ¿Qué, qué nos puede contar? ¿Cuál ha sido, a, a su entender, el, el balance que tuvo de este encuentro que vivió ayer? Bueno, en primer lugar, el balance es positivo porque el objetivo que teníamos cuando, cuando nos empezamos a reunir. Con distintos intendentes de estas ciudades y ciudades que empezábamos a armar este espacio,、eh, sabíamos que teníamos que lograr en algún momento una reunión、eh, presencial, donde podamos escucharnos, conocernos, debatir,、eh, llevar adelante distintas propuestas vinculadas al contexto y obviamente también a la, a la proyección de gestión que cada ciudad tiene. Así que、eh, lo, lo, lo, lo logramos, fue. Fue importante ese logro porque el ministro del Interior, que, que también vino con parte de su equipo, eh, pudo eh, eh, estar predispuesto a escucharnos. Hicimos cada intendente una presentación sobre, sobre la realidad que, que, que está atravesando cada ciudad. Fue un encuentro realmente muy, muy ameno, muy, muy bien organizado por parte de, del municipio de Rosario. Hay una relación que se empieza a afianzar entre todos los intendentes que hemos constituido esta red federal. Y pudimos、eh, transmitirle nuestras, nuestras preocupaciones, obviamente en un espacio muy plural. Claramente, cada intendente manifestó su idea en relación a, al contexto, cómo estamos viendo el impacto negativo que están teniendo muchas decisiones del gobierno nacional en, en, en, cada, en, en cada ciudad de la República Argentina. Pero después de ese diagnóstico, después de manifestar esa situación, también le manifestamos en el caso de v i e t m a m en muchas ciudades también, propuestas de solución a, a distintas problemáticas que hacen a la relación de las ciudades con el gobierno nacional. Así que en ese espacio pudimos、eh, plantear nuestro informe, fue un informe interesante, vinculado más que nada a la obra pública, también se abordaron temas de, de subsidios.、Eh, así que ahora estamos a la espera de, de, la, de la devolución, la semana que viene tenemos. Un Zoom nuevamente, una reunión virtual entre todos los intendentes, porque estamos pensando en presentar un proyecto de ley. que, que La idea es que ingrese por el Senado y que, y que por lo menos empecemos a pensar, teniendo en cuenta que, que el Gobierno Nacional manifestó ayer claramente que, que la idea vinculada al transporte es subsidiar a la demanda.、Eh, no están bajo ningún punto de vista、eh, con voluntad de, de, del sistema tradicional, de volver al sistema tradicional. De, de financiar a las empresas, nos manifestaron de que van a asociar a la demanda. Entonces, en ese marco, lo que nosotros le planteamos fue que, teniendo en cuenta que en la actualidad los、eh, v i e t n e m e s e s en este caso, que cargan combustible, automáticamente están tributando el impuesto al combustible que recauda la nación, pero que no está girando a las provincias ni a los municipios, le vamos a presentar un proyecto que lo vamos a terminar de, de, de armar seguramente en estos días. Para que se redistribuya de otra manera ese, ese fondo compensador y pueda ingresar、eh, subsidios, no subsidios, sino、eh, nuevos atributos y una nueva redistribución、eh, en, en, en la tarjeta SUBE.、Eh, pensando en capaz q u e incorporar algunos atributos nuevos, estamos pensando en un atributo trabajador, que los monotributistas también puedan tener algún atributo también. Así que, en línea general, fue positivo y ahora estaremos a la espera de, de, de las devoluciones que no van de alineación. ¿Tuvo en algún momento un mano a mano con Franco o con alguien ahí de, de primera línea o fue solo、eh, exposiciones así en, en el marco de, del foro del encuentro que se estaba dando? No, no, no, sí, sí, tu, tuve una, una charla mano a mano con, con Guillermo, yo lo conozco desde de, de otras oportunidades, estuve charlando bastante con él,、eh, no lo、no, hablé mucho, le, le, le, le transmití realmente lo, lo que pienso en relación a muchas cosas. Eh, le le planteé que, que realmente estoy muy preocupado por, por situaciones <ríe> realmente、eh, que, que están atravesando a la ciudad de una manera muy negativa. Y ahí, obviamente, <ríe> perdón, tomamos conocimiento de, de que también hay ciudades que están、eh, muy, pero muy complicadas.、Eh, el caso de Formosa comentó que hace 40 días que no tienen transporte, que los chicos no van al colegio, que los estudiantes no pueden ir a la facultad. Un contexto realmente muy, muy crítico. Eh, pero sí, sí, puedo charlar personalmente con él en, en, en charlas muy, muy, muy sinceras, genuinas. Sabemos el lugar que cada uno ocupa. Él respeta también y es una persona que, que por lo menos,、eh, ayer lo manifestó y personalmente a mí también me lo dijo. Digamos,、eh, entiende de que tenemos distintas miradas en lo político, que venimos de distintas fuerzas políticas, pero en este caso pudimos sacar las cuestiones vinculadas al contexto político y llevar las demandas en relación. A la, a la necesidad de que Vilma, e en este caso particular, necesita que podamos adecuar urgentemente. No podemos seguir con obras que están abiertas, que están adjudicadas, que no sabemos cómo van a continuar. Entonces, en ese caso, vi, vi, vi un, una voluntad de por lo menos escuchar, y en esa escucha también un i d a y vuelta. No eran solamente presentaciones que hacíamos y después venía el otro intendente y continuaba. Había un i d a y vuelta permanente. Yo pude,、eh, en un momento. La, la intendenta de creo que San Salvador de Jujuy planteó de que ella entendía de que este espacio era positivo porque la Argentina necesitaba ser conocida y hay muchos intendentes, muchos argentinos que no conocen realmente lo que sucede en cada ciudad. Ahí me concentré mucho en, en lo que es la gesta del 7 de marzo, comenté los 245 años que recién habíamos cumplido, hablamos mucho de la gestión de residuos, de la actividad productiva. No, fue a mí me sirvió de mucho para tratar también de, de poner a b i e t m a donde tiene que estar. En las, en las primeras líneas,、eh, donde podamos tener mucho protagonismo también ahí, porque entendemos que ese protagonismo nos va a permitir, así como logramos que el, que, el, que el ministro venga a Rosario y pueda charlar con nosotros, seguramente en algunos avances que tengamos, ojalá que logremos objetivos que, que, que a la ciudad de Viena le permita estar mucho mejor. Yo siempre digo lo mismo. Eh, siempre que vea una luz, aunque sea muy pequeña, donde los intereses de v i e t n a puedan ser escuchados, voy a ir a fondo para tratar de que esa luz sea cada vez más grande.、Mm. Eh, a eso me dedico, esa es mi función como intendente, y me parece que, como primer medida y como primer análisis de la reunión,、eh, rescato que podamos habernos visto, que podamos haber charlado y que hayan escuchado de parte del intendente cómo está atravesando este proceso la ciudad de v i e t n a ¿Y hubo algún compromiso así en especial? Digamos, sí, quédate tranquilo, tal obra la vamos a destrabar o no. Sí, lo, lo, lo que claramente dijo el ministro es que este año van a haber obras, se van a reactivar obras, lo dijo de esa manera, con esa claridad. v o n t i ó también el tema del transporte, que van a, a, a, a, a evaluar de qué manera mejoran el, el acompañamiento a la demanda.、Eh, pero lo que más me entusiasmó es t o que dijo, sí, que este año van a haber obras y que entienden de que, de que se van a reactivar, en tanto y en cuanto. Esas obras van a tratar de ver cuáles son las que mayor impacto económico generan.、Eh, viendo que hay obras de distintas características en todas las, en todas las ciudades,、eh, por lo que planteó, la primera afirmación que dijo fue que este año van a haber obras, que se van a reactivar proyectos y van a reactivarse todos aquellos proyectos que tengan、eh, un impacto económico significativo, por la, más que nada por la empleabilidad que tengan, que tengan mayor trabajadores posible.、Uh -huh. Y en Castron, este caso, nosotros、sí. también le planteamos algunas alternativas. No, y justamente, si uno tiene que poner en el podio, ¿cuál, es, cuál sería la primera? ¿El desarrollo urbano para poder lote,、eh, avanzar con los loteos que Vietnam quería agrandar para aquella zona cercana a la unidad penitenciaria? ¿O cuál, cuál, cuál le puso? Si usted, tiene, si usted le pregunta cuáles son l a o b r a e l e m e n t a l que le gustaría que se reactiven, ¿cuáles serían? En realidad, nosotros lo que hicimos fue obviamente ir con una propuesta, no fuimos solamente a relatar un, un, un diagnóstico, no, negativo. no sí, fuimos sí. con una propuesta. Y en eso lo que hicimos fue, de las obras que nosotros teníamos con Nación firmado s más de 12 convenios de, de, de la gestión anterior, lo que hicimos fue readecuar esos,、eh, esos convenios en, en la propuesta, digo, eh y, y dividir la, la, la obra pública que necesitamos que se financie en Viena a través de tres componentes: por un lado, la seguridad vial. Ahí, ahí presentamos, unificamos todo lo que es el ensanche de la Avenida Perón con、ah. la obra de iluminación,、eh, con todo lo que implica、eh, el, el, la obra del, del asfalto de Boulevard de t u s s a i n t g o y el saneamiento que pensamos hacer en ese sector de la ciudad con un semáforo de cuatro tiempos y toda una parquización sobre ese sector, que lo vimos desde la impronta de la seguridad vial, porque entendemos que es un, un nodo que puede llegar a ser muy, pero muy importante para el crecimiento hacia. Distrito Sur y lo que planteaba Borges Ciel, j u g o y demás. Por otro lado, planteamos el saneamiento hidráulico, que es una situación que nos preocupa mucho, y estamos pensando en la obra que se pueda llegar a ejecutar sobre la calle Alicia Moro de Justo, donde podemos llegar a sanear todo el desagüe p l u v i a l que genera、eh, toda la cuenca del barrio Jardín, Jardín 1, Jardín 2, Carmelitas, Los Hornos, Apel, todas esas zonas. Que es una zona que está realmente muy complicada en materia de、eh, hidráulica, también la planteamos en ese sentido. Y después la infraestructura básica para barrios populares, que también le planteamos de que teníamos muchos avances en algunos barrios, teníamos muy cercano la, la, la obra eléctrica en el barrio Progreso, así que también la priorizamos, como también la obra eléctrica en el barrio Puente Viejo, que son cuestiones pendientes, y continuar con las, con las mismas. Pensá que, que nosotros、eh, en, la, en la presentación que, que le manifestamos al. Al ministro,、eh, le, le manifestamos que son obras que se realizarán obviamente en el ejido、eh, municipal y que sanearán problemas de seguridad vial e hidráulicos en 15 barrios de、uh -huh. los 33 que tiene Vierma. De 33、uh -huh. barrios que tiene Vierma, con estas obras, si logramos e l financiamiento, vamos a sanear 15 barrios. ¿Y cuál es lo que tiene que saber el vecino? ¿Qué es lo importante? Cuando llueve mucho en Vierma, hay sectores que quedan muy anegados. Y quedan muy anegados en el barrio Jardín, fundamentalmente en toda esa cuenca, porque no tenemos la obra necesaria. Que es muy costosa, que se presentó en su momento, pero que no tuvimos avance.、Uh -huh. Si nosotros logramos el avance de esta obra y logramos el financiamiento de esta obra, nos permitiría, no muy lejanamente, cuando la obra se termine, obviamente,、eh, ya tener un problema resuelto, que es el problema del de, anegamiento de muchas calles、uh -huh. cuando, cuando llueve y no mucho tampoco. ¿La obra q u e es Castro? Que... ¿Es una estación de bombeo y un canal subterráneo? Correcto, correcto. Correcto,、uh -huh. es una estación de bombeo que estaría más o menos a la altura ahí por la zona del río y después todo un, un canal、uh -huh. eh, que en principio puede llegar a ser a c i u d a Alberto y después la idea es poder entubarlo también.、Eh, es una obra muy, pero muy importante. Así que lo importante es que más allá de, de todo el diagnóstico, vieron atractivo nuestra, nuestra idea de unificar esas, esas obras,、uh -huh. de, de presentarlas en un solo proyecto: seguridad vial y conectividad, que ahí incluye todo lo que te comentaba. de... La Avenida Perón, en el Ensanche, Bolivar, Bolivar y Tusagongo y todo ese nodo de conectividad, el saneamiento hidráulico y la, y la integración de los, de los barrios populares. Así que veremos qué sucede. Me quedo con la expectativa de, de esta confirmación que hizo el ministro de que este año van a haber obras y ojalá que en ese van a haber obras, nosotros estemos dentro de ese, de ese universo de, de obras que seguramente pelearemos todos, cada uno el lugar que ocupa para que. Para que se logren en cada ciudad y, y Vierma va a estar presente en cada lugar para, y en cada espacio y en cada encuentro que, que exista para, para que nos escuchen y para que tengamos, ojalá,、eh, rápidamente ya la certeza de que hay obras que se van a comenzar a, a, a hacer nuevamente. En los últimos días habló ya de la confirmación de la provincia ayudando a terminar la, a la terminal. ¿Cuándo se reactiva la terminal? Bueno, eso fue también lo que le, lo, lo que le comenté y eso se lo comenté también. Directamente a él, de que lo que nosotros necesitamos rápidamente es, que, es cortar el vínculo con Nación. Nación, en este tipo de obras, claramente nos manifestó de que no va a reactivarlas. Las obras de terminal, que en su momento se gestionaban a través de, de un programa que tenía el entonces Ministerio de Transporte,、eh, claramente el Gobierno Nacional entiende que esas obras no van a seguir. Entonces, lo que nosotros le pedimos fue que nos permita rápidamente cerrar el vínculo con Nación. Y estamos en esa, en esa línea, avanzamos bastante. Ayer también me manifestó de que van a acompañar nuestra propuesta. Entonces, si nosotros cerramos el vínculo con Nación、eh, y a la vez podemos también cerrar, que estamos avanzando también bastante con la empresa que era adjudicataria de la obra de la terminal, c e r r a r el vínculo con ellos sin ningún conflicto legal, nos permitiría a nosotros tener la obra ya bajo nuestro dominio y ahí junto con el compromiso de la provincia, que en su momento, de Alberto b r e t i m e t Me lo confirmó personalmente cuando charlamos en una reunión muy, muy, muy importante que tuvimos, y el vicegobernador Pedro Pesati, en el, en el acto del 245 aniversario、sí. de b i e n a también lo ratificó. Podríamos hacer algunas obras en municipio, otras obras con obra delegada con la provincia, y ya podríamos visualizar que no muy lejanamente el avance puede llegar a ser significativo. También con una propuesta que le vamos a hacer a los. A las empresas privadas que están dentro de la terminal para que también ellos acompañen en algunas, en algunas obras,、mm. pero para poder avanzar necesariamente tenemos que cortar el vínculo con Nación, así que le propusimos una alternativa que la están evaluando y yo creo que va a tener un resultado positivo.、Eh, ¿Hubo tiempo para también plantear esto de.? Hubo mucho despido acá en Viena de trabajadores nacionales, cierre de l e n a c o n y otras oficinas. ¿Hubo tiempo para plantear eso, Castro, en, en estas exposiciones? Sí, se s o l a y ó pero no se profundizó porque el temario que ya teníamos. Predefinido en relación a los temas que veníamos abordando, que era obra pública, subsidio al transporte, en、uh -huh. de municipios con, con el gobierno nacional,、eh, y eran los temas que, que, que estaban dentro de la agenda.、Eh, yo le comenté igual a, al, al ministro, le preguntó cómo estaba la ciudad, le dije, bueno, estamos complicados porque el p ú b l i c o conocimiento, el impacto que, que está teniendo en muchas ciudades, pero no lo profundizamos porque el tema se Se concentró fundamentalmente en transporte y obra pública, y era tanta la cantidad de, de, de, de información que cada intendente llevaba que realmente el tiempo pasó y mucho y, y no estaba dentro del orden del día de abordar estas cuestiones. Pero bueno, quizás en otro, en otro contexto se pueda hacer, o quizás con los gobernadores puedan llegar a profundizar sobre esta temática. Ajá, sigue siendo como antes que uno entregaba la carpetita y esperaba、eh, que, que la guarden y que la tengan ahí en mano, o no, ahora es todo por mail. Yo hice, yo hice de la dos maneras. <risa> Presentamos de manera digital toda la información、Ajá. que se le, se le giró al Ministerio del Interior. Y yo, aparte, también, que fue uno de los pocos, entregué también de manera física el, el, el, el documento que habíamos presentado. Pero gran parte, la mayoría, fueron en formato digital que fuimos cargando a un grupo que tenemos de, de, de los intendentes de la Red Federal.、Ajá. Y eso rápidamente se giró también a, al Gobierno Nacional. Así que la documentación la tienen. Y también esto.、Eh, Vale, vale aclarar que nosotros hace 10 días tuvimos en Buenos Aires una、sí. reunión con n u e s t r o s e c r e t a r i o de Obras Públicas, donde el secretario de Obras Públicas de la municipalidad se reunió y pudimos también abordar algunas cuestiones. Por ende, lo que hicimos a h o r a fue ratificar la postura esa e ir a, a, un, a, a un escalón más arriba en relación a lo, a lo institucional. Así que yo tengo expectativas de que la obra de, de la Avenida Perón la, vamos, la podamos reactivar. Tengo expectativas. Que puedan entender la importancia de la obra hidráulica de Alicia Muro de Justo, y tengo expectativas también con, con poder cerrar el vínculo con Nación y que eso nos permita avanzar mucho más rápido con la obra de la terminal. Y después, obviamente, con el paso del tiempo, en función a, a, a cómo vayamos construyendo、eh, en una diversidad muy marcada y muy clara que tenemos, porque algo que destaque yo también fue la pluralidad de este espacio. Hablamos, Yo tengo muy buena relación con. Con el intendente de Río Gallegos, que obviamente tenemos, un, tenemos una,、eh, alguna afinidad ideológica en algunas cuestiones que planteamos,、uh -huh. lo mismo con el intendente Neuquén, éramos los tres intendentes patagónicos, donde claramente manifestamos nuestra postura,、eh, celebramos el espacio, pero también fuimos muy claros. La Rioja también fue muy, muy, muy contundente en su alocución.、Eh, en definitiva,、eh, más allá de, de, de las miradas que tenemos claramente en lo político, nosotros tenemos que. que Que garantizar que, que los intereses que Vilma hoy necesita sean escuchados, esa es mi función c o m o i n t e n d e n t e Necesito gestionar, necesito que nos escuchen y voy tratando de moverme de la manera más rápida posible para que durante este año, en esta confirmación de, de reactivar obra, v i r m a sea alguna de ellas. Bien, Castro, lo último y agradeciendo el tiempo, ¿Qué, ¿qué pasó con las cámaras de seguridad que llegaron a final del año pasado, se presentaron? Algunos preguntan, ¿qué, ¿cuál es el estadio de esas cámaras de seguridad? ¿Enviada de la cámara? Sí, sí, sí se, han colocado, se han colocado muchas cámaras. Se han colocado también、eh, todo lo que es la, la calle de grano. Se han colocado todo el recambio LED que hemos hecho y en otras calles también. Que también hemos,、eh, compramos a través del fondo de seguridad que está relacionado con cambio de luminaria y, otro lado, también cámara de videovigilancia. Se la hemos entregado a en 911. Han colocado muchas y otras están en proceso de, de colocación. Te lo puedo derivar para darte más precisión, pero, pero muchas veces se colocaron. No, no, está bien, porque habíamos visto en aquel momento la presentación, el viaje, la cantidad, y la vez pasada sí, nos, sí. nos preguntamos á b por. Porque bueno, este, uno dice, ¿qué pasó con todas esas cámaras para saber qué es? En algún momento sabíamos que había alguna dificultad con respecto por la cantidad, cómo sumarlas para el monitoreo, para que no sean cámaras solamente instaladas y no monitoreadas, pero este, entiendo. que... No, no, está. Tuvimos en, en algunas, algunas complicaciones más que nada con la fibra óptica,、oh, algunas cuestiones、ah. medias técnicas, pero, pero después se fueron colocando y vamos a seguir comprando más cámaras. De hecho, Vilma hoy tiene un, una iluminación. Cuando hay iluminaciones, los sectores que están hoy、eh, controlados mediante sistema de videovigilancia es、eh, muy importante, muy, pero muy importante. Y, y también ahí tenemos una idea、eh, que no, no, no puedo e s c o g a r ahora, pero, pero sí estamos. ¿Cómo no? Pensando... Hágalo, hágalo, cuente. No, no, no, estamos, estamos pensando en, en poder.、Eh, justo tengo acá arriba del escritorio donde estoy, donde estoy ahora hablando un, el dibujo de la terminal, donde tenemos ahí un, una idea. ...que Le queremos transmitir a la provincia para, para que evalúe.、Ah, eh, ...que Algo q e vamos a h a r l a r en su momento: tratar de evaluar algún centro de monitoreo、ah. en, en la terminal, un centro de monitoreo mucho más moderno, que se pueda ver, que esté totalmente、eh, no abierto al público, pero sí como, como sí, sí, en sí. muchas ciudades hoy se hace, de que están con vídeos, que vos podés ir viendo desde afuera、ah. todas las, las cámaras que se están controlando y demás. Tenemos una idea que le queremos transmitir a la, a la provincia, pero para poder. Avanzar e n en esa d e a necesariamente tenemos que、eh, cerrar el vínculo con Nación, cerrar el vínculo con la empresa que, que, que está llevando adelante la obra, comenzar con las obras nosotros y la provincia, y rápidamente、sí. capaz que la propuesta que nosotros le manifestemos puede llegar a ser atractiva y veremos con el paso del tiempo. Castro, bueno, buen regreso. Este, estaremos acá seguramente en diálogo cuando a n d e por acá. Abrazo grande. Claro que sí. Muchas gracias por, por el espacio, como siempre, y saludo a toda la audiencia. Hasta luego. El intendente de la ciudad, Marcos Castro, hablando con nosotros en el marco de lo que fue la reunión ayer. Bueno,